El Instituto de Negocios Sunway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Latinoamérica. Estamos sumamente entusiasmados por el abrumador éxito que estamos viviendo muchos empresarios con nuestro negocio Amway en toda la región y hoy quiero hablarte a ti sobre un importante tema para que seas tú también parte de este éxito. ¿Cómo manejo el progreso de mi negocio versus mis metas establecidas? Bueno, el progreso se mide de acuerdo a las metas establecidas en tres áreas que son fundamentales en la estabilidad de nuestro negocio multinivel. Y si hablamos de estabilidad, nos imaginaremos un banquito de tres patas y cada una de esas patitas va a ser el área un área fundamental. Y queremos es que esté bien fortalecida, o sea, que haya una buena estabilidad del negocio. Ahora, cuáles son esas tres áreas y en cuáles, cómo vamos a establecer nuestras metas bueno la primera es volumen la segunda de esas áreas es la que dos es la creación de una comunidad empresarial y tres la capacitación. ahora bien eh, nos vamos a preguntar cómo es que vamos a establecer metas en volumen y hay tres aspectos importantes en volumen uno el consumo de el volumen personal. Ahora, ¿cuál es nuestra primera recomendación? Consume siempre de tu propio negocio. Esa es la primera recomendación. Tenemos que consumir de nuestro propio negocio. Y para esto debes cambiar tus hábitos de consumo, de consumo. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, iniciamos sustituyendo los productos de tu casa por los productos que te ofrece tu negocio. Ahora, ahora bien, si estás acostumbrado a hacer compras semanales o compras quincenales o mensuales, entonces haz tus pedidos personales de los productos Amway de igual forma que establez para que establezcas el hábito y así vas ajustando la economía a tus posibilidades lo que descubrirás es la gran economía que vas a lograr al final de los, utilizando los productos Amway en el hogar. Y este es uno de los principios que te hará continuar con el segundo aspecto que es promocionar los productos y comercializarlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos los productos en nuestra casa y para nuestro cuidado personal y nos damos cuenta de lo extraordinario que son Y con esto vamos a sentirnos más confortables y nos vamos a sentir muy contentos pues de promocionarlos. Y así vamos a conocer, es importante conocer que las características de los productos, cómo conocer sus características y además eh, ver demostraciones para que nosotros estemos pues convencidos de la excelencia de los mismos y de la forma en como estos eh, trabajan. Ahora bien, vamos a establecer metas en ventas directas o comercialización. Este es nuestro segundo paso, porque ya nos sentimos muy bien con los productos, entonces vamos a entrar en esta segunda área y vamos a establecer metas. Ahora, de la lista de tus prospectos que no están interesados en el negocio, cuando le ofreciste el negocio, pues uno hace esa lista de clientes que van a participar de comprando los productos directos. De tu, de tu negocio. Ahora, una buena meta, una extraordinaria meta para empezar, puede ser como, por ejemplo, el tener 20 clientes con 30 puntos cada uno, por lo con 30 puntos cada uno, por lo que, que harías eh, 600 puntos de comercialización. Ahora, inclúyete tú como tu mejor cliente, ¿Verdad? Ahora, eh, para tu facilidad, haz un cuadro que te ayude a ser como un buen grupo de clientes. Por ejemplo, vas a un cuadro, un ejemplo de cuadro podría ser que pusieras los productos que vas a recomendar, la descripción de esos productos, el precio y los puntos que tiene el producto y a cuáles clientes le vas a recomendar esos. Uno generalmente empieza con la familia, con los amigos, Y luego el teléfono. Ok, entonces tenemos un cuadro donde vamos a tener la información básica. Un ejemplo. Aquí le vamos a ofrecer el combo de crema dental, glister, con un jabón Ertia y un shampoo y acondicionador y un desodorante. Ese podría ser un combo de cuidado personal. Bueno, nosotros vamos a empezar a... Eh, imaginarnos algunos de, de nuestros familiares o los vecinos y ponemos a estos vecinos eh, de, en este cuadrito, vamos a poner los puntos y vamos a sumar al final. Esto te puede servir, es un buen ejemplo para que te sientes y puedas establecer tus metas de cómo va a ser esa primera eh, incursión que vas a hacer en relación a lo que son los clientes ahora y por último en cuanto a volumen está un tercer aspecto que debemos establecer que son que es el mercadeo por medio de afiliados y si hemos estado acostumbrados eh, como llevar los productos a las casas de las personas que no los solicitan como clientes eh, visitándolos yendo personalmente hasta el lugar donde ellos viven y llevárselos podemos hacer uso de esta tercera forma en que AMOI nos permite a nosotros eh, llevar los productos a nuestros clientes sin ser nosotros mismos los que tenemos que trasladarnos a zonas muchas veces eh, lejanas del lugar donde vivimos. O quizá por el tiempo que tenemos, eh, porque debemos trabajar todo el día, pues no tenemos ese tiempo necesario disponible, adicional para ir a entregar los productos de nuestros clientes. Pues bueno, vamos a inscribir a nuestros clientes. Eh, vas a hacer la consulta de cómo inscribirlos en tu país, para que contando todos sus datos, entonces sean ellos mismos los que pidan los productos y tú obtienes la ganancia. Ahora, cuando se dan los datos, eh, este cliente, que eso es muy maravilloso para ellos, pueden hacer, llamar al call center o pueden directamente en el internet o ir a la tienda y comprar los productos. Bueno, el, el, ellos pagan el precio catálogo porque la ganancia es para el empresario. Lo importante es la facilidad que tiene el cliente Y la increíble facilidad que tiene más bien el empresario en que tiene la corporación Amway, dándole soporte en esta área de venta. Así que Amway se encarga del envío, esto es increíble. Así que aprovechemos eh, esta tercera forma eh, que nos ofrece Amway para eh, tener a nuestros clientes y establezcamos metas, porque estamos hablando de clientes, ¿cuántas personas podríamos afiliar como clientes en este sistema e ir aumentando paulatinamente eh, nuestro, list, nuestro listado de clientes? Uno, los que personalmente les llevamos entonces el producto y segundo, los clientes que nosotros vamos a afiliar. Y hay que aprovechar... Siempre todos los recursos que la corporación nos ofrece en esta área, utilizando eficazmente las técnicas de venta orientadas al desarrollo y cierre de las mismas. Que quizá esto no sea nuestro fuerte, no, sean, no tengamos preparación, pero nos te, tenemos herramientas que la compañía nos está ofreciendo para que podamos eficazmente eh, cerrar estas ventas. Ahora, en relación a la administración del tiempo y a la administración financiera que debemos hacer cuando estamos desarrollando ventas, eh, debemos recibir orientación para poder cumplir nuestras metas establecidas en volumen versus el tiempo disponible que tenemos. Es decir, cómo hacer nuestro tiempo eh, mucho más eficaz. ¿verdad? Que nos eh, podamos hacer todas nuestras actividades, eh, cumplir nuestras metas, administrando bien el tiempo y sobre todo administrando muy bien la parte financiera de nuestro negocio. Ahora, también debemos conocer las características de los productos. Este es el fuerte de la persona que eh, desea promocionar productos, desea tener un gran movimiento de volumen, eh, necesita Eh, saber muy bien las características de los productos, planificar muy bien es la venta la presentación de la venta, las argumentaciones cuando las personas eh, dicen algo de algún producto y la forma en como nosotros debemos refutar una objeción y cuáles son las técnicas adecuadas en cuanto a eso. Ahora sabemos que existe un catálogo de productos amo y no es una empresa. Eh, como las que conocemos, que utiliza únicamente los catálogos como, eh, que son utilizados por los vendedores para ofrecer los productos. El catálogo de amo Amway lo que nos habla es de que somos empresarios y tenemos la posibilidad a través de este instrumento de ofrecer y mostrar a las personas eh, cómo corresponden los productos para que tengan, los puedan utilizar y eh, muy importante es aprender a utilizarlo porque El catálogo tiene una serie de aspectos que muchas veces no sacamos provecho a la hora de mostrarlos a los clientes. Así que es uno de los aspectos que debemos consultar y acercarnos a las capacitaciones para tener verdadera capacitación en la utilidad de este catálogo y también saber que podemos hacerlo a través del Internet. Ahora, eh, nosotros debemos incluir a las personas en cuanto a volumen personal de nuestra organización, llevarlo paralelamente a los programas que tiene la corporación adicionales en cuanto a incentivos. Y si hay un incentivo para los empresarios nuevos y su volumen, pues debemos eh, animar a estos empresarios a que se unan a estos programas porque este va a ser un gran paso para ellos y te ayuda a tener organizaciones que empiezan motivadas con eh, adicionales eh, beneficios que la corporación les da desde que, desde que empiezan. Hay un aspecto a tomar en cuenta en el desarrollo de nuestro negocio y es el profesionalismo. Es decir, vamos a tener una seriedad en la información que estamos suministrando. En la utilización de un vestuario adecuado, en el suministro de las herramientas y materiales que estemos ofreciendo a los eh, clientes que sean de calidad y sobre todo la puntualidad en las citas. Y muy, muy importante, la honestidad y la integridad que tengamos en todo momento delante de nuestro cliente. Ahora bien... Hablábamos al principio que hay tres áreas fundamentales y la segunda área era la creación de una comunidad empresarial. Hay dos diferentes metas en este aspecto. Y vamos a decir que hay ah, el crecimiento en personas en organización. Estas eh, son las metas que vas a establecer y las metas que va a establecer cada uno de los empresarios de tu organización. Eh, debemos eh, velar porque las metas de crecimiento en la organización esté basadas en estructuras de organizaciones sólidas y rentables para quién para todos los empresarios que forman la organización y eso es muy importante debemos establecer esas metas eh, en toda la, en cada uno de, de los empresarios para que crezcan como corresponda en este en esta gran área que es la comunidad empresarial. Ve, vamos a establecer una meta en cuanto a crecimiento en pines o niveles alcanzados. ¿Cuáles? Los tuyos. ¿Cuántas veces vemos empezar un mes y no hemos establecido el nivel en que queremos terminar ese mes? O quizá ni siquiera hemos hablado con nuestros empresarios y nos hemos sentado con ellos para consultarles cuál es el nivel que ellos desean cumplir en ese mes. O quizá pues lo podemos poner a metas de cuatro meses y establecerlo de acuerdo a sus necesidades, al tiempo que ellos van a disponer. Ese es el verdadero principio de la duplicación. O sea, lo Sabemos que el mercadeo multinivel o mercadeo en redes es, el, es la forma en la cual nosotros, nuestro tiempo y nuestras eh, nuestro éxito va a duplicarse. La economía moderna nos habla que es mejor y más seguro el ingreso mensual del 1% de 100 personas que el 100% de ese ingreso solo pasado en nosotros mismos. Así que eh, debemos darle mucho énfasis a esta segunda línea, esta, esta segunda base fundamental de la que hablábamos. Y para esto, cuando nosotros ingresamos personas nuevas a la organización, debemos celebrarlo. Muchas veces eh, llegamos a una casa, eh, estamos en la, en la sala de esos hogares, eh, la persona dice sí, va a empezar el negocio y únicamente empezamos a mostrarle lo que tiene el kit y nos olvidamos de, de que para ellos ese día es especial, ellos están tomando en sus manos la posibilidad de cambiar su futuro y debemos celebrarlo. ¿Cómo podríamos tomar fotos con ellos, tomar fotos con el kit con su mamá, con su, o con su esposo, con sus hijos? Porque realmente ellos han tomado una decisión importante y para nosotros cada persona que ingresa en la organización debe tener esa misma posibilidad de celebrar su éxito y no verlo como uno más en nuestra organización. Ese es el valor el valor personal que damos, que amo y nos ha eh, recordado constantemente, porque ese es uno de sus principios fundamentales, y debemos recordar, dar ese valor personal a cada una de las personas que están eh, ingresando a los negocios. Y nosotros eh, debemos ayudarlo, ¿cómo ayudar para que esa persona que ha ingresado al negocio eh, empiece, conozca el negocio, conozca los productos?, pues nada mejor que hacer una inauguración de, del negocio y, e invitarlo, invitar a los vecinos, invitar a, a los primos, a los familiares, hacer demostraciones, poner globos. o Realmente es una inauguración del negocio en la cual ella va a darse cuenta de personas que llegan eh, ese día a su, a su hogar que van a establecer que quieren ser clientes y otros que quieren ser empresarios. Es la mejor forma de hacer un inicio porque así va a tener, puede ser que ese mismo día tenga ventas y va a generar de una vez de una vez ingresos. Pero lo más importante es que va a tener seguridad en, en el negocio, se va a sentir acompañada en el proceso y va a ayudar a duplicar esta forma con otras personas en su organización. Entonces, las inauguraciones de negocio eh, vienen a ser una forma importante eh, para cada uno de las personas que ingresan, pero sobre todo porque van a duplicarlo y semana a semana, día con día o mes con mes, van a haber una organización eh, que crece, basada en el conocimiento de los productos basada en el conocimiento del negocio y con bases fundamentales y sólidas con una buena una buena integridad de la persona que está realmente dando esta información y, y duplicándose. Ahora bien hablamos de la tercera forma en que debemos establecer metas que es la capacitación ahora Su participación en los programas de capacitación del Instituto de Negocios INAH eh, debe ser la primera porque Amway nos ofrece eventos y capacitación en diferentes áreas y líneas de productos que están siendo respaldados por entrenadores y profesionales que se desplazan a las diferentes comunidades para que tanto el empresario como el cliente cuente con información de primera mano donde se dan demostraciones, se hablan de las características de los productos, así como el costo-beneficio de los mismos. Así que tienes que estar capacitándote, aprovecha estas capacitaciones y pon tu meta de cuántas capacitaciones vas a tener en el mes. Ahora bien, vamos con la segunda parte. Eh, también, ¿cuántos de tu organización van a participar de estas mismas capacitaciones?, cuántas personas están ingresando a este programa. Y en este programa también hay podemos eh, hablar sobre la asistencia a otros programas de capacitación alternos de tu organización, los cuales le permitirán también crecer en campos como liderazgo, actitud mental positiva y otras. Entonces, la meta debe ser Aumentar personas de capacitación en estas áreas, donde además de participación en eventos, esté la utilización del material audiovisual que nos ofrece Amway, con sus CDs, con sus folletos, con información técnica de los productos y establezcamos así entonces metas en estas áreas para que podamos medir realmente nuestro eh, crecimiento. Ahora bien, ¿por qué hay que establecer metas? Porque las metas provocan actividad y a la vez nos llevan a definir fechas de su consecución. Y alcanzarlas es una de las formas más poderosas de mantenernos activados. Y la motivación es el elemento clave para el éxito, eso lo sabemos. Y esto es como un ciclo. Si estamos motivados nos lleva nuevamente a establecer nuevas metas y entonces establecemos nuevas fechas... Y alcanzarlas nuevamente nos motiva. Ahora, algo es crítico. Es que las metas sean lo suficientemente altas como para luchar por ellas, pero lo suficientemente realistas como para alcanzarlas. Esto es muy importante, tanto para nosotros mismos como para nuestra organización. Ahora bien, ¿cuántas horas por día vamos a dedicarle al negocio? Bueno, eso lo tienes que establecer tú mismo. Debes definir cuántas horas por día vas a dedicarle a tu negocio porque hay algo importante que saber. Entre más horas le dediques a tu negocio para cumplir tus metas, más pronto verás los resultados y lograrás el éxito. Y definitivamente sabemos que cuanto más motivado estés, vas a dedicarle más tiempo porque tus prioridades van cambiando. Así que no te preocupes si al principio, cuando te presentan el plan de negocios e inicias tu negocio, dices, ¿cómo voy a hacer si yo no tengo tiempo actualmente, ni siquiera para lo que estoy realizando? No te preocupes porque generalmente eh, esto va a suceder que cuando más, en cuanto más conozcas el negocio, más necesitas, conozcas de los resultados, te vas a sentir tan motivado que tus prioridades van cambiando y el tiempo va a aparecer en tu día. Y así que entonces hay algo importante, es definir en qué lugar del plan de compensación quieres estar en un año, porque generalmente cuando uno ha establecido esta meta, pues nos vamos a mantener la mente enfocado en cumplir este objetivo y entonces vamos a poner metas Eh, a corto y mediano plazo hasta llegar al, al año y cumplir nuestra meta. Ahora, nuevamente te recuerdo, debe ser algo motivante pero alcanzable por ti. Ahora, porque el tener metas hace que tú trabajes más duro para poder alcanzarlas. Eso es definitivo. Pero aquí hay algo muy, muy importante. Hay una gran diferencia entre tener metas y definir y escribir esas metas. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué debo escribir las metas? O sea, ¿debo hacer algo diferente porque no veo que estoy alcanzando? Y yo les nosotros les decimos, sí, definitivamente, debes anotar tus metas para poder mantenerte más enfocado y más fiel a ellas, ya que eh, de esta forma vas a estar constantemente como expuesto a verlas. Por ejemplo, si las tienes en la pantalla del celular o las tienes en la agenda que ves todos los días, quizá en la refrigeradora las has pegado, has escrito tus metas, tus hijos también han participado de ellas y las tienes pegadas en la refrigeradora o las tienes en la, en la cama cuando te levantas o quizá en el closet o en aquella área donde muchas veces en el día puedes llegar un o constantemente durante el día ves que es un recordatorio y eso te emociona porque puede ser que estés trabajando en, otra, en tu negocio tradicional pero cuando de pronto te encontrás al abrir una gaveta o al abrir una agenda, esa meta por la cual estás eh, trabajando que lleva tus sueños, los sueños de tus hijos, de tu esposo o de tu, tus padres o los tuyos pues crea en ti esa emoción que realmente te vuelve a enfocar y te hace sentir emocionada. Y por supuesto que tus actividades y tu trabajo y tus metas se cumplen eh, mucho mejor. Ahora, al definir cada una de estas metas eh, y cuando establezcamos y las escribamos, debemos de ser lo más específicos y detallistas posibles. Porque cuanta más información demos, es mejor. Por ejemplo, eh, vamos a decir eh, cuál es la meta que queremos para determinado mes y cómo nos vamos a premiar. Porque muchas veces alcanzamos la meta y seguimos y no pusimos un premio para nosotros mismos. Si nosotros logramos esa meta, qué bueno llegar y decir, bueno, yo me voy a ir a tomar un café o voy a ir a almorzar con mi esposo o voy a llevar a mis hijos y nos vamos a ir a pasear. Es que sean eh, aspectos que nos motiven a poner metas que quizá son aspectos que siempre hacemos pero que si lo ponemos como una recompensa por algo que hemos hecho, pues vamos creando definitivamente eh, algo que nos motiva más. Y esto es muy importante. Hay que hay que hacerlo, hay que leer esas metas, hay que verlas, hay que mantenernos siempre bien motivados. Porque recuerda que también las metas tienen un proceso de tiempo. Cuando hablamos hace eh, un tiempo atrás ahorita sobre... ¿Cómo establecer las metas en el año? Eh, debemos siempre tener metas intermedias. Entonces, ya tenemos la meta del año. Ahora bien, establezcamos metas por escrito cada cuatro meses aproximadamente. Porque así es como se establecen. Ahora, se ajustan mensualmente y se impulsan cada semana. Ahora, muchas personas... Eh, cuando ven que no alcanzaron las metas, cambian las metas y quizá si era un determinado, si dijeron que iban a llegar al 15% y no llegaron, pues bajan su meta. Eh, eso no debemos hacerlo. Las metas se establecen en cemento y los planes en arena. ¿Qué quiere decir esto? Que si no logramos llegar al 15%, por ejemplo, en ese mes, pues vamos a, a extender el tiempo. Y vamos a cambiar las actividades y la acción que vamos a poner. El plan de acción va a cambiar, pero la meta la vamos a alcanzar. Y eso es muy importante para que nos sintamos siempre motivados y que no tengamos que desistir de nunca de las metas que hemos establecido. Ahora, los domingos es un buen día para planificar los resultados que queremos en la semana. Y por eso debemos de conocer cuál va a ser la agenda de actividades que tenemos quizá en lo tradicional y buscar bloques de trabajo eh, que pueden variar en los días eh, con relación a lo que vamos a hacer del negocio de Amway. las metas están relacionadas con los objetivos de tu negocio así que preguntémonos cuáles son los objetivos que deseamos alcanzar con nuestro negocio Amway? Muchas veces si muchos decimos lograr flexibilidad económica, excelente, pero debemos definir los objetivos intermedios que nos hagan establecer esas metas intermedias y vamos a ir paulatinamente creciendo en el negocio y creciendo en las diferentes áreas hasta alcanzar el objetivo principal que era la flexibilidad económica con calidad de vida. Cuando nosotros nos hablan del negocio de amo y al inicio, pues eh, quizá no vemos qué es todo lo que nos ofrece este negocio, pero tenemos que saber y ponerlo dentro del objetivo y dentro que es tiempo libre de calidad, que también nos ofrece triunfo, que nos ofrece amistades, éxito, viajes, pero sobre todo nos ofrece esa calidad de vida en familia. Y es importante que esto lo estemos recordando como objetivos y nos sentamos motivados porque eso es el orgullo nuestro de ser empresarios en el negocio y salir todos los días pues a buscar personas que tengan esta misma oportunidad que nos presentaron a nosotros. Ahora, ¿por qué es importante el seguimiento de los objetivos? Porque los objetivos pueden ir variando conforme vamos creciendo en el negocio. El seguimiento de los objetivos es la forma indirecta de medir nuestros resultados. Así que debemos identificar si las actividades que estamos haciendo eh, aportan al crecimiento de nuestro negocio. Porque a veces decimos, hemos tenido muchísima actividad esta semana, hemos estado dando planes, hemos estado invitando personas, hemos... Eh, ofrecido productos y nuestro negocio no crece. Bueno, es importante no confundir actividad con eficacia. Y cuando esto sucede, ¿verdad? Nos preguntaremos, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer en el caso de que el progreso de mi negocio no concuerde con mis metas o mis actividades no están concordando con los resultados que yo estoy obteniendo? Pues definitivamente tenemos que reevaluar el plan de acción. Tenemos que analizar las actividades, cómo estamos presentando ese plan de negocios, cuál es la creencia que nosotros tenemos en el negocio primero, antes de ir a invitar a otras personas a participar de, de ellas, porque de la, de la creencia, del entusiasmo, Eh, va a venir los resultados que nosotros vamos a obtener. Entonces, eh, por ejemplo, hay personas que dicen, este mes he explicado el plan de negocios a 15 personas y solo he logrado un auspicio. Bueno, esto nos indica que definitivamente hay algo dentro de la información que estamos dando por la cual no estamos siendo eficaces. Y de, debemos consultar generalmente con la persona que nos auspició eh, cuál puede ser el motivo por el cual esto nos está sucediendo. Ahora bien, ¿de qué depende el crecimiento de tu negocio? Y sabemos que hay muchos factores, pero principalmente sabemos que depende de ti. Depende de tu crecimiento personal. Cuando nosotros iniciamos en el negocio, a veces puede ser que nuestro punto de partida sea cero. ¿Qué es? Es decir, que nosotros nos vamos a dejar guiar por la persona que nos invitó. Y vamos a recibir la información que nos están ofreciendo. Vamos a asistir a los eventos, vamos a leer y a escuchar los CDs que nos están proponiendo. Y ese es nuestro, así inicia nuestro crecimiento. Pero muchas veces, cuando iniciamos, empezamos en menos uno, o empezamos en menos dos, y a veces hasta en menos y a veces hasta en menos tres y quizá estemos pensando ahora sí, es que la persona tiene la estima muy afectada y por lo tanto tiene que crecer primero como persona, saber que tiene todo el derecho de tener el éxito que cualquier persona puede tener, que se merece lo mejor en la vida, que definitivamente este negocio es para para ella. Para él, entonces, eh, necesita mucho crecimiento, necesita capacitación a nivel de lectura también, de buenos libros que ayuden a mejorar la estima y a decirle definitivamente que se merece ese éxito. Pero vamos a hablar también, porque muchas veces creemos que solo las personas que tienen la estima aumentan eh, afectadas son los que puedan empezar en menos uno o en menos dos no vamos a hablar de esas personas quizá profesionales en otras áreas en otras áreas o empresarios de mucho éxito en sus empresas y en sus actividades que realizan pero que al ingresar en el negocio de Amway y explicársele las actividades a las cuales tienen que asistir, eh, los CDs que tienes que escuchar. La persona dice, no, este, yo ya conozco de empresas, yo conozco de negocios, soy un hombre de negocios, eh, yo no necesito capacitación, no necesito asistir a, esa, a, a para que me expliquen de los productos, yo tengo aquí ya la información por escrito. Y eso viene a eh, afectar el crecimiento también de esas personas. Porque no importa entonces si nosotros eh, hayamos sido exitosos en la actividad profesional o en la actividad empresarial que hayamos realizado, sino la capacidad que tengamos para aceptar la nueva información, la nueva capacitación que nos lleve a desarrollar un negocio de, de multinivel, porque esto es un concepto nuevo y esto tenemos que estar dispuestos a aprender para poder crecer. Así que nuevamente volvemos, ¿de qué depende el crecimiento de tu negocio? Depende precisamente de que estés dispuestos a que con humildad eh, nos dejemos guiar por la persona que nos invitó y empecemos a, a caminar con él o con la persona en su línea de auspicio que nos va a ayudar a crecer. Y de la mano con la corporación tengamos la información correcta para hacer un negocio como corresponde. Ahora bien, ¿de qué depende también? Si nosotros ya hemos tomado esta disposición de hacer el negocio y estamos totalmente dispuestos a capacitarnos, ¿Cuánta prioridad le vamos a dar en nuestro diario vivir? Porque esa prioridad que le des es el resultado que vas a tener. Entonces, muchas veces estamos en el negocio, eh, creemos en el negocio, asistimos algunas capacitaciones y hacemos algunas actividades en relación a la presentación del plan, a incluir personas nuevas en el negocio, pero decimos, eh, no va en relación el crecimiento a lo que yo desearía que tuviera. Bueno, ¿qué prioridad le estás dando? y Recuerda, de acuerdo a la prioridad que le des a tu negocio y la acción que tomes, son los resultados logrados. Este negocio corre en ciclos que los aprovechamos o los perdemos. Así que tenemos que aprovechar el momentum de Latinoamérica. Tenemos que montarnos en esta ola de crecimiento. Tenemos que ser de los empresarios que aportan éxito y éxito a Latinoamérica. Pero con organizaciones sólidas basadas en los valores de Amway. Que muchas veces hemos escuchado a los fundadores y a sus hijos continuar con este legado en muchas de las presentaciones sobre el negocio de Amway. ¿Cuál es el primer valor que Amway nos ha dado? El valor de la asociación. El valor de la asociación con otros empresarios Amway. Ser solidarios en todo momento. Porque muchas veces somos eh, solidarios con los empresarios AMOE de nuestra organización y no con los empresarios AMOE de todas las organizaciones de nuestro país, de nuestra región, de Latinoamérica debemos de tener y guardar ese principio de asociación y en todo momento ser solidarios, colaborar cuando lo necesiten, apoyarlos, recibirlos en todos los eventos, si así fuera que nos corresponda, porque eso es un, un valor fundamental. Otro de los valores que nos han dado este legado es sobre la integridad social, en todos nuestros actos en el desarrollo del negocio. Cuando hablamos de integridad, eh, tenemos que referirnos a integridad desde la actividad más simple que hagamos todos los días. Con los clientes, con los empresarios, con la corporación, con nosotros mismos. La integridad en todo nuestro quehacer va a dar a nuestro negocio un valor eh, que definitivamente va a hacer a la organización a la organización ser una organización sólida. Otro de los valores es el valor personal, y este me encanta, porque el valor personal es que usted le dé el valor a todos y cada uno de las personas con las cuales usted está realizando el negocio sin distinción. No hay una distinción por profesión o por aspectos económicos o por lugar de residencia. El valor personal que le damos a esa persona, independientemente de su preparación, eh, para que pueda participar con nosotros en esta organización, esté o no esté con nosotros dentro de la organización. Lo más importante es eh, que nosotros estamos siendo congruentes con, con los valores de Amway, dándole este lugar. ¿Y cuál es el otro valor de Amway? Celebrar los logros. Y cuando hablemos de celebrar los logros, es definitivamente eh, detenernos para... Felicitar a esa persona que ha empezado a lograr esos pequeños logros en volumen, logros en estructura, en participación en las actividades de capacitación. Tenemos que felicitarlos y que ellos sientan de ese logro que han obtenido o que van obteniendo poquito a poco hasta obtener sus metas eh, mayores. Así que, bueno, hablemos del otro valor que es la responsabilidad personal. Todos tenemos una responsabilidad personal sobre el negocio que hemos adquirido y debemos en todas las áreas, eh, tanto en el área de clientes como en el área de empresarios o redes o con nuestro liderazgo, tener responsabilidad en todos nuestros actos porque somos la imagen de Amway Somos empresarios que si damos esa responsabilidad en todo lo que hacemos, pues definitivamente la imagen general a nivel de un país, una región o de Latinoamérica estamos resaltando. Y bueno, el valor de tener un negocio de libre empresa definitivamente es algo que debemos de sentirnos orgullosos. Y con esto he querido dar una, un repaso de los valores de amo y porque esta es la solidez de tu negocio en el futuro. Ahora bien, quiero hablar de un tema ya para terminar que tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con crecimiento, que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental para el logro de tus metas tienes que recordar que hay una sinergia que se produce por un grupo entusiasmado. Si este grupo que está entusiasmado está basado en los valores y principios de solidaridad, hace que el éxito de cada uno sea sentido como el éxito de todos, haciendo, por tanto, que todos los que pertenecemos a ese grupo queramos aportar con nuestro éxito al éxito del grupo el trabajo en equipo transfiere o inyecta un pegamento especial que hace a las personas participar activamente de las metas grupales y cuando esto sucede generalmente se establecen metas personales que van en relación con A, esas, a ese entusiasmo del grupo. Y cuando ellos ven al grupo, cuando uno ve a un grupo que está obteniendo resultados, que las metas se ven cumplidas, que están alcanzando los, los niveles, que se dan niveles quizá que antes no se habían alcanzado en el país o hace mucho tiempo no se habían alcanzado, o quizá en la zona donde se encuentre la persona o en la comunidad, eh, las personas no habían alcanzado ese nivel y ver que un grupo los está alcanzando y todos forman parte de ese equipo, eh, las personas y los empresarios empiezan a sentir ese éxito del grupo y empiezan a creer posible para sí mismo que esas ese éxito. Y entonces hay que aprovechar, porque los equipos tienen momentum de crecimiento y estos momentum ayudan a todos en el crecimiento y en la consecución de las metas. Y esto se traduce en el éxito de un mercado y de una región. Y lo hemos visto una y otra vez a través de Latinoamérica, cómo vemos eh, que un país se eh, sobresale con su crecimiento empresarios y vienen todos los empresarios y le dan la credibilidad de a otro país y se siente motivado por esta estos resultados que está teniendo eh, este país y creemos que es posible para nuestro país, creemos que es posible para nuestra región. Y de aquí que nosotros eh, creamos importante que ese trabajo en equipo sea parte de lo que seamos un equipo en todo, seamos un equipo de nuestra organización, un equipo de la organización de amo y en, en el país que, seamos parte de, la, de todo el equipo de la región y con eso nos sentimos que estamos aportando definitivamente al crecimiento eh, de todos. Latinoamérica necesita de líderes solidarios con el crecimiento de todas las organizaciones que independientemente, independientemente de donde sea esta organización, estemos dispuestos a poner en nuestro trabajo, a ofrecer nuestra ayuda, nuestra a ofrecer capacitación para que otras personas en cualquier parte de Latinoamérica tengan éxito, así como nosotros hemos tenido esta oportunidad. Así que espero que seas parte de este equipo que necesitamos de líderes eh, comprometidos y solidarios que aporten su éxito en beneficio del éxito de Latinoamérica. Y ya para terminar, te exhorto a que no pares de hacer y de creer. Escucha, no pares de hacer y de creer, bajo ninguna circunstancia. No permitas que nadie te robe tu sueño y sigue creciendo, Sigue creciendo y sé el protagonista de tu propio éxito. Mantente enfocado. Mantente enfocado siempre, todos los días, día tras día, mes tras mes, año tras año. Sea apasionado con lo que haces y mírate a ti mismo victorioso y no te rindas. No te rindas porque en esta... En este en el diario vivir van a haber muchas actividades o personas obstáculos que nos van a hacer parar nos pueden desenfocar nos puedes quitar el entusiasmo que tenemos y podemos eh, desistir de nuestros de nuestro objetivo así que piensa en grande piensa en grande porque el éxito no solo está en ti sino que eres tú Y recuerda que estamos predeterminados a tener éxito. Así que el éxito es tuyo. Vamos por tus metas, vamos por tus objetivos, vamos por tus sueños. Sé siempre positivo. Cree en ti, cree en las personas que te rodean, cree los empresarios de tu organización, cree en tu país, cree en tu región. Porque Latinoamérica se lo merece. Vamos, Latinoamérica te espera y te queremos diamante para que disfrutes y vivas con nosotros en Club de Diamantes. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.